que le gusta mirar deporte, para el futbolero sobre todo. Estamos en eh, las vísperas de el martes que va a determinar eh, casi todo el resto de los clasificados al Mundial de fútbol de Qatar eh, 2022, un mundial que ya está lleno de polémica, ¿no? Sabemos que, que se realice un mundial en Qatar no es, eh, digamos, gratuito Es una cuestión que Trae aparejado a aceptar Que la gran fiesta del fútbol a ser en un país sin tradición futbolera ¿no? con, con un récord de derechos humanos con tu tráfico Con estadios construidos Por trabajadores migrantes A los que muchas veces se les retiene la documentación Para que trabajen por dos chirolas Un montón de, de cuestiones Que probablemente vamos a, a tratar En alguna otra columna Eh, pero lo, lo interesante eh, también, interesante también ¿no? no solo este tema, sino eh, que además de, de los problemas que ya tenía Qatar, ahora se suma otro más, que es el, el problema de la ausencia, digamos, eh, forzosa eh, provocada de Rusia Claro. Después de su invasión a Ucrania ¿no? Rusia estaba en el repetaje que está llevando a cabo hoy en Europa Para determinar quiénes, pueden, quiénes participan ¿no? del, del Mundial Están jugando una serie de, de, de partidos mano a mano Todo el mundo está se habrá enterado de lo que le pasó por ejemplo a Italia el jueves pasado no Ante un rival muy menor como Macedonia del Norte El campeón de Europa queda fuera por un golpe Bueno, de esta serie de partidos tenía que participar Rusia eh, Pero ante la invasión de Rusia en Ucrania bueno, La FIFA decidió sacarla de la competencia como También quitó otros equipos de otras competencias europeas a, a nivel clubes UEFA, ¿no? La FIFA acá toma la misma determinación de alguna manera Que la que se ha tomado en casi todo el mundo deportivo Que no deja de abrir algunos interrogantes Respecto a, bueno, la decisión de sacar un país, eh, mejor dicho, sacar a un equipo deportivo por las asociaciones políticas de su país y por supuesto por el hecho de que no solo Rusia es un, es un país eh, que está invadiendo en este mismo momento incluso eh, a otra nación, que está en guerra con otra nación, ¿no? Sí, o, eh, o entonces, que no hayan usado en algún que otro momento como en 1978 un mundial para... Eh, tapar y para también eh, poder generar cierta eh, gobernabilidad en estados eh, dictatoriales como acá en Argentina. Exactamente, digamos, sí, sin eh, tomar postura, a mí me parece interesante el debate, eh, no quiero decir esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no, por lo menos en principio parece una postura eh, peleada, en la historia de contradictoria con la propia historia de, de FIFA no eh, y, de, y de casi todas las estructuras deportivas eh, uno podría plantear eh, bueno, quizás FIFA aprendió ¿no? de horrores del pasado y ahora quiere eh, revendar eh, ¿no? no aliándose con, con un país como como Rusia que hoy está invadiendo otro país está en medio de un concepto bélico no, no le quiere dar a ese país el, el, digamos, el beneficio simbólico de la pelota eh, pero hay que recordar a la vez que el mundial se quedó a cabo en Qatar un país que solo es sede del mundial con su dinero ¿no? digamos, se, se mira para otro lado respecto a un montón de, eh, de problemáticas como mencionábamos hoy que tiene ese país en términos de derechos humanos Con tal de que Qatar preste sus millones de dólares a la, a la estructura de FIFA esto es una historia común a todas las grandes estructuras deportivas ¿no? eh, Necesitan del dinero eh, de, de, de estas potencias emergentes Que necesitan a la vez el valor simbólico del deporte no Muchas veces, muchas veces eh, para posicionarse de otra manera en el mercado global o para, digamos, hacer lo que se llama sports walking, ¿no? Mostrar una cara feliz a través del deporte y ocultar un montón de problemas como hizo Argentina en 1938 hoy mencio eh, mencionado recién, ¿no? Eh, digo, muchas veces eh, eh, las estructuras deportivas necesitan de, de, del dinero de esas potencias que por ahí son eh, ¿no? eh, eh, eh, capaces de, de, de, de aportar Eh, grandes millones eh, pa para la construcción de estadios y demás también incluso en sobornos para las elecciones se sabe que la las elecciones pidieron acatar como sede están muy sospechadas en ese sentido eh, entonces bueno llevan el mundial a un lugar así sin, sin preguntarse eh, demasiado por, por, la por las cuestiones que después dejan afuera a la vez a Rusia entonces hay ya una contradicción en FIFA, lo que hay que entender en ese sentido es digamos, que más y todas las estructuras deportivas necesitan de estas potencias emergentes porque los eventos globales son cada vez más costosos. Entonces, lo mismo le pasó al Comité Olímpico Internacional, digo, se terminan aliando con estas potencias, ¿no? Como bueno, los Juegos Olímpicos de invierno fueron en China eh, este año hace un mes nada menos. Claro. Y mientras China estaba en conflicto, ¿no? Con, con sus propios con, con propias regiones de de China. Eh, que, que buscan independizarse algunas incluso perseguidas por el gobierno chino en, bueno en un país donde no hay libertad de expresión un montón de problemas pues por lo menos eso es lo que se cuenta desde eh, la prensa occidental de China pero bueno, es un debate más fino ahí eh, bueno, y, y hace, hace hace poco tiempo, en 2014 los Juegos Olímpicos también fueron a Stochi, a Rusia ¿no? y el Mundial, cuatro años después fue la propia Rusia Eh, una rusia que ya estaba en conflicto con ucrania entonces lo que es evidente es que eh, necesitan de esas de esos países estas estas grandes estructuras deportivas ¿no? eh, y muchas veces durante años han estado dispuestos a mirar para otro lado eh, por ese dinero bajo el, el lema siempre conveniente de que el deporte no se tiene que meter que el deporte debe ser político eh, ese lema hoy Eh, ha quedado, digamos desmentido, pero por otro lado las propias estructuras ya no podrán hacer más galas ya no podrá seguir diciendo que es eh, político el fútbol después de esta toma de decisiones respecto a Rusia eso me parece muy interesante de cara al futuro digamos uno plantea que el deporte no se tiene que meter en la guerra entre Rusia y Ucrania no tiene que, que utilizar su poder para intervenir de alguna manera lo que están planteando de alguna manera es que el deporte debe permanecer eh, en esta ilusión de apoliticidad que todos sabemos que es construida. Eh, ahora, si, si uno plantea que el deporte tiene que usar, usar su poder para intervenir en los conflictos internacionales, bueno, empieza la otra discusión, ¿no? Bueno, ¿cómo usa el deporte? ¿Quién controla el deporte? ¿Por qué se utiliza el deporte de manera política? Y esa discusión también parece bastante interesante. Sí, creo que también es como que se le se les cae la careta que, que ya sabíamos lo que pasa empieza a ver es bueno más claramente quiénes van a poder tomar esas decisiones y quiénes eh, no exactamente y creo que eh, se les cae la careta en un sentido que desde la prensa occidental era bastante eh, inesperado no porque se criticaba al deporte por de alguna manera ser rebelde frente a los posicionamientos del mundo occidental ¿no? ¿Cómo va a ir el, el mundial a Rusia? ¿Cómo va a ir los Juegos Olímpicos a China? Países que están enfrentados con, con el mundo occidental y que son condenados constantemente desde el mundo occidental por sus políticas humanitarias ¿no? Entonces, ¿cómo se va a revelar el deporte ante eso? ¿Y cómo va a ir a esos países y a darles a esos países el beneficio del, del simbólico del deporte? Bueno, Eh, se demostró con Rusia que finalmente más allá de que por conveniencia en eh, las estructuras deportivas estén dispuestas a doblarse de una manera eh, y, y a, a, a, a tener aliados que no son los aliados del mundo occidental cuando cuando al final hay que cortar el bacalao eh, el deporte no va a tener las estructuras del deporte de, de estructuras globales del deporte no van a tener ningún inconveniente en bueno, en romper con sus aliados eh, que están peleados con el mundo occidental y finalmente alinearse con el mundo occidental que es el que ha dado, ¿no?, de alguna manera a luz al deporte moderno allí por el 19. Pedro, eh Siempre queda como para más, ¿no? Como que nos quedamos con ganas de, de seguir profundizando, de seguir discutiendo. Me parece que este es un tema que nos va a dar bastante y vamos a tener que ir haciendo como la tarea de ir recuperando. ¿Te acordás? El, el lunes 28 de marzo empezamos a hablar de eh, esta careta que se le cae al, al fútbol, en, en, pero al deporte en general, pero al fútbol en particular, hasta que se dé el Mundial de Qatar y así con muchísimos temas, eh, pero bueno, el tiempo es tirano y tenemos que ir cerrando. Sí, esta será la, la primera entrega de muchas seguramente en año mundialista además, eh, esto va a ser un tema recurrente, así que pensemos esta esta pequeña columna como introducción no al Mundial de Qatar.